Hola amigos, bienvenidos al show, comenzamos una nueva recorrida por la música del mundo y hoy lo vamos a hacer con una banda sueca de Glam Metal y Hard Rock fundada en un suburbio de Estocolmo en el año 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joy Tempers y el guitarrista Jolt Nurom La conocimos a nivel internacional en la década de los 80 y principios de los 90 como Yuro Europe, como querían llamarle. Y estuvieron influenciados por el metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Logró logró reconocimiento internacional en la década de los 80 con su tercer álbum de Final Countdown de 1986. De su regreso en el año 2003 y hasta la actualidad, su música maduró alejándose del sonido que los había caracterizado durante los 80, adoptando un estilo menos comercial y más arraigado al heavy metal. En total, Yuno ha lanzado 10 álbumes de estudio, 3 álbumes en conciertos, 3 recopilatorios y 17 videos musicales. El comienzo hoy entonces con Juro y este The Final Condo. Continuamos con Dilji, grupo musical de salsa y rumba de Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, que nació en el año 1995 de la mano del productor Sergio George. El 1996 lanza su primer álbum titulado con el nombre del del grupo Dark Latin Groove. Este disco recibió el premio Billboard Internacional de Música Latina al álbum del año tropical salsa como nuevo artista de aquel año 1996 y tuvo nominaciones a los Grammy y a los premios Lo Nuestro. Su segundo álbum llamado Swing Hunt Salió en el año 97 y vendió el doble de copias que el primero. El sencillo La quiero morir obtuvo primer puesto en las listas tropicales de Billboard por unas cuantas semanas consecutivas. El 1999 sale al mercado el tercer disco titulado Gotcha, que contó con el éxito Volveré. Editaron 5 álbumes hasta el año 2001 año de la separación del grupo, aunque retornaron luego en el 2008 sin su vocalista principal y así se mantienen hasta el día de hoy. DLG en Bienvenidos al Show, volveré. Continuamos con Bomba Stereo, grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, reggaetón alternativo y el rap con aires de la región del Caribe y principalmente de su país como la cumbia y la champeta. Cuenta con cinco trabajos discográficos que lo consolidan como una de las bandas colombianas más importantes a nivel internacional en el género en la celebración en la celebración de los Grammy Latino del 2015 y el show, el más esperado en la noche al cantar Fiesta al lado del actor o junto al actor Will Smith, incluido este tema en su cuarto disco titulado Amanecer. Aquí Bomba Estéreo y este tema que conocimos como la cortina musical de la serie argentina El puntero, titulado Fuego. alternativo con nuevo con R&M banda estadounidense formada en Athens, Georgia en el año 1980 lanzó su primer sencillo Radio Free Europa en 1981 bajo un sello discográfico independiente pronto se expandieron por todo el estado y en 1982 publican su primer eh, disco Cherrytown A principios de los años 90, REM era el marcado como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo, en haber alcanzado una gran popularidad y lanzaron los álbumes más exitosos de la banda, Out of Time en el 91 y Automatic en el 92. Vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo. En el 2007 fue introducido en el Salón de la Fama del Rock y se disolvieron en septiembre del año 2011 aquí HRM y su Noise in My Religion that i heard Yeah Just a dream, dream Just a dream, dream de la inhospital armonía ve tristezas como luces sin confesar cobardías a la espedra de esperanzas que jamás verán el día y el final hoy De este bienvenidos al show con Luis Eduardo Aute, músico, cineasta, escultor, pintor y poeta español. Hablaba español, inglés, catalán, francés, italiano y tagalo. Nació en Manila, la capital de Filipinas en septiembre de 1943. A los 8 años viajó por primera vez a España, en Madrid acompañando acompañado, perdón a la orquesta del hotel Avenida cantó por primera vez en público interpretando la canción Las hojas muertas. A los 9 años Bob vio por primera vez On the Waterfront, película que lo marcó notablemente y lo llevó a escribir en inglés sus primeros poemas. Otra película que influyó en esa época fue Niagara, donde descubrió La sensualidad de Marilyn Monroe. En 1960 tuvo lugar su primera exposición individual de pintura en la galería Alcon de Madrid con mucho éxito y ese mismo año formó parte de varios grupos musicales, el que surgieron Los Bravos y en el que tocaba la guitarra acústica y Los Tigres en el que cantaban en inglés canciones de Elvis Presley. Llegó a editar más de 50 discos incluyendo los discos colectivos, Se editó 10 libros con poemas propios y cuenta con más de 20 películas en su filmografía, además de participar en más de 30 exposiciones de pintura entre el año 1960 y el año 2008. Falleció el 4 de abril del 2020 a los 76 años en un hospital de Madrid. El final hoy de este bienvenidos al show con Luis Eduardo Aute, un soplo de alegría. Quiero huir lo antes posible de la inhóspita armonía de tristezas como losas e inconfesas cobardías a la espera de esperanzas que jamás verán el día. No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía Que me espante soledad es por que no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía Estaría bien aparcar la melancolía para siempre a men Y sentí, amiga mía, que en tu abrazo aun hay tiempo, que en tu abrazo aun hay tiempo, que en tu abrazo aun hay tiempo, para un soplo de alegría. No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías con postores impostores de sus propias felonías Como ves no necesito ni decálogos vigías Ni verdad desinfisuras ni prudentes herejías, ni banderas pura sangre, que rematen geografías. Estaría bien aparcar la le vozies para siempre a mí. Y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo Que en tu abrazo aún hay tiempo Que en tu abrazo aún hay tiempo Para un soplo de alegría Mi indecencia ya no admite tanta estrafalaria orgia De materia que confunde sueños con pornografia Reduciendo la belleza a valor de mercancía No te inquietes si te digo que mi añeja biologia No se encuentre con las fuerzas de seguir la travesía si no se ha tatu miradas. Desprecio y poesía. Estaría bien. Aparcar la devoción para siempre a mí.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 Estaría bien A porcarra de vocías Para siempre amén Y sentir amiga mía Que en tu hora tu a un tiempo Que en tu abra tu a un ai tempo Que tu abra tu a un ai tempo Para un soplo de alegria